Oscar, ¿cómo vas? Che, ¿no lo viste a los pibes? Hace un par de semanas que no los veo. Güey, ¿no te enteraste? No, ¿qué pasó? Empezaron de nuevo la escuela. Están a pleno ahí estudiando, están aprendiendo un laburo. La verdad que está bueno. Che, ¿y dónde es eso? Es en el centro de capacitación de acá. Vení, escuchar Si tenés entre 18 y 29 años, hoy tenés más posibilidades que nunca de terminar tu secundario y... Formarte en un trabajo con un título oficial. El Programa Educación Media y Formación para el Trabajo para Jóvenes ya está en más de 100 localidades de 11 provincias argentinas. La oportunidad de terminar el secundario y lograr una formación laboral para tener la posibilidad de acceder al trabajo digno y soñar un futuro mejor. Acércate, infórmate y animate a construir otro futuro su esfuerzo tiene sentido Ministerio de Educación Cultura Ciencia y Tecnología de Chaco Ministerio de Educación de la Nación con el apoyo de la Unión Europea